Para eso, bien, me senté... Comedo Martínez, eh, Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, mira, que tenía un día de caca. Sí, sí, sí. <risa> y he dicho, pues mira, voy a hablar de ¿De qué de hablo? De pues o del día <risa> o de la caca, ¿no? Claro. <risa> Oye, por cierto, me llama mucho la atención cuando me comentabas que allá en la luna, eso que vemos que está a 300.000 kilómetros de aquí, en la luna, en la luna, hay caca. <risa>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 Sí. <risa> a oh, se me ha ocurrido a mí Pensando en estas cosas de la caca Que me ponen muy creativa sí. que digo, eh, digo yo que ¿Y si tuviéramos un inodoro de estos que se regula la altura? ¿Regulable? Sí, que sí, pueda sí. subir y bajar Porque claro, obviamente hay personas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 La equivalencia que se me ocurre ahora, porque en Occidente, en los países tan desarrollados, funciona también eso de las redes sociales? Igual es eh, por otra cosa lo que <ríe> se está haciendo. Bueno, porque hay gente que dice barbaridades <ríe> absolutas. Sí, y mira, ahora que dices de las redes sociales, mucha gente se lleva el móvil al baño, lo sabes, ¿no? Sí. Y ya están ahí todo rato y tal, y tal y igual. Pues mira, se Para está, que está que no mucho vean, hablando Sobre mucho. todo.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 Que eso es en el fondo lo que, lo que buscamos y lo que hacemos, ¿no? Eh, dar a la a la gente una serie de puntas, eh, investigar lo cotidiano, quién más cotidiano que eso. Pues nada, claro. esteudeca es una caca. <risa> no, no. Bueno, esteudeca está hablando sobre la caca. Sí. sí. Y estamos eh, y eso aprendiendo te muchas decir. cosas, eh. Sí, porque es una cosa que, no, hay, muchas más, ¿no? Pero creo que, que, que hemos seleccionado aquí unas ¿no? cuantas pinceladas, que mucho más, yo creo que no se puede soportar.